Se besaron, pueden sentarse amados. Me siento muy contento porque veo que Bella Job está creciendo. Por la parte espiritual. Está c r e c i e n d o n u m é r i c a m e n t e Por parte de los hombres. Ahora hay más hombres que mujeres. e s e merece un aplauso. No como antes. p u e d e mujer? ¿O hay cinco hombres? Ah, Fedeco. r i La porción de esta semana se llama Mikes. Mikes significa y al cabo y al final. Haciendo referencia al versículo Desde el capítulo 41, ve la porción en cuestión. Capítulo 1 de Génesis, ve así, versículo 1. Y al final, o al cabo de dos años, el faraón s o ñ ó que estaba junto al río. Así comienza pues nuestra porción de esta semana. En esta porción semanal seguimos leyendo la vida de Josep, de j o s é y qué decir de Josep? Josep continúa injustamente encerrado, pero sin embargo, Josep dominando su propia Debilidad, soportando el encarcelamiento, y no obstante, podemos decir que es admirable. Ya que no vemos en él un ápice de renegar de Jacen, sino todo lo contrario, esperando su Y libertad, esperando su salvación. ¿Cuántas personas, bajo sus circunstancias, renegarían de Jacén? Sinceramente creo que la mayoría, m e n o s yo. Pero h a c é n Bichelón, Jacén b i c h e l o m Dios no permite. Que así nos libre de caer en semejante prueba. Ya que sin duda que el que pase por ella aprobándola es que el Eterno le ha dado esa cualidad especial para soportarla. Y es por eso que llamo a Josep, el almirable Josep. Ya que es un hombre ordinario. Un hombre ordinario. En una situación extraordinaria. Podríamos sentarse los hombres que están allá acá, por favor. ¿A cuánta gente conoces que apenas le empiezan a ir mal en, en la vida y piensan que Hashem los ha traicionado? ¿Creen que no vale la pena creer o esperar que en el Dios en que ellos han creído No es lo suficiente poderoso. Por eso es importante, a m a d o conocer la historia de Josep. Ya que su ejemplo, su ejemplo nos ayudaría o nos ayudará a atravesar, a comprender los momentos, los Episodios difíciles de nuestra vida, con la confianza de que Hazen en su momento cambiará el mal por el bien.、Amén. Tal como lo hizo con j o s e p Así lo hará también con nosotros. Amén. Amén. Amén. Amén. El versículo 12, De la pasada, dice, estaba allí con nosotros un Na'ar Ibi, e v e r un jovencito hebreo esclavo. Na'ar, na'ar es joven, jovencito Ibi, hebreo, e v e r Esclavo del capitán de la guardia. Y se lo contamos y él nos interpretó nuestro sueño y declaró a cada uno conforme a su sueño. Esta declaración fue la que y dijo, el hizo el copero, cuya Salvación de este fue anticipada, gracias a la interpretación de parte de Josep de un sueño que tuvo. Y a pesar de no haber cumplido su promesa de haber o de hablar al faraón de Josep y no siguiente, Que transcurrieran dos largos años, Josep recibió la recompensa a su espera. Esta espera de Josep de dos largos años en la cárcel nos enseña que no es el tiempo, no es, no, no es en nuestro tiempo. Nos enseña que no es cuando nosotros queremos, sino es en el tiempo del Señor y cuando Él quiera. Y por nuestra, incluso por nuestra obediencia al Señor, Él nos recompensará. Amén. Pero notemos la frase Na'ar i b i joven hebreo, en el versículo 12, vea cuál de ellos que voy a, a desprender d la enseñanza de esta mañana, o de esta semana. El faraón tuvo un sueño que no pudo ser interpretado por sus magos, por sus Existenos. Este hecho for,、eh, fortuito dio ocasión para que el copero recordara al n a a r al joven hebreo, a j o s e f que él descifró su sueño mientras él estuvo preso. En el siglo 12 dice, estaba allí con nosotros un joven hebreo, Nahal Ibid, esclavo, Ebel, del capitán de la guardia, y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y d e c l a r ó a cada uno conforme a su sueño. Resulta interesante El observar la identificación que hace e l c o p e r o de Josep. Ya que detrás de ello nos indica que Josep era un hombre que estaba orgulloso de su origen. Ya que a pesar de que los hebreos eran pocos en números, Mas sin embargo, él se identifica como tal. Se sentía orgulloso de su origen. Así como los maracuchos, que se, ¿eh? se sienten orgullosos de su, de su caleta, de su ayaca, es bueno. Para q u contar el, el bolachimbo, bueno. Ay, yo conozco, a él, como yo en e m a r c a d o así que no, no crean, porque me siento o r g u l l o s o d ese r marco. ¿Amén? Amén. Ah, bueno. Sí, t e n g para <risa> La pregunta que resalta es: ¿por qué? Porque José se sentía orgulloso de ser hebreo. ¿Saben por qué? Porque detrás de ello se identificaría con Hashem, el Dios de los hebreos. Y vi la palabra que consta de cuatro letras. Vea, Ein, Bet, r e s h y George. Y Billy. Quien bien se podría traducir como uno del lugar más allá. Es decir, uno de una región que quedaba más allá. Y Billy. Algunos definen Algunos pastores definen la palabra hebreo como el que cruzó el río. Hacen o referencia que cruzó el río. Sin embargo, lo que resalta detrás del término hebreo es que s i m b o l i z a el dejar atrás las costumbres bacanas e idoláticas. Resistían en e a q u La l s regiones. La primera vez que aparece la palabra Ibi en b e r e i í 14, 13, dice así. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció, y lo anunció a Abraham, a e r e e o Abraham a b i t a b a que habitaba, que habitaba en, el, en los llanos de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran al lado de Abraham. Abraham a i b r es decir, Abraham el Hebreo. Así se i d e n t i f i c ó Abraham, Abino, Abraham nuestro padre. El cual fue un gentil que se denominó posteriormente el Hebreo. El a i b i Abraham a i b i Es importante notar que está denominación que se hace de Abraham será después de que Hashem ya había ordenado salir de su casa, de su p a r e n t e r a La idea es que es importante considerar esta asociación. Es hebreo por cuanto se asocia con Hashem. Como también Hemos enseñado que la palabra judío y judí es alador de Yuje, Bajé y Bendito sea. La segunda vez que aparece la palabra hebreo s e da precisamente con, con Josep, el cual es i d e n t i f i c a d o Con este nombre, y lo podemos leer a partir del episodio de ese cadáver que estuvo con la esposa de p o t i f a r En el capítulo 39 de Génesis de Versículo 14 dice, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos han Traído un hebreo para que hiciese muera de nosotros. Vino él a mí para, de, para dormir conmigo y,、no、di, y yo di grandes voces. Yo me pregunto, ¿no era lo mismo haberlo nombrado por su nombre Josep? p p o e s u que é mujer lo que alcanzó A ver, es que José,、eh, no se quedaba callado en cuanto a lo que él creía. Él estaba orgulloso de ser parte del pueblo de h a c e n No obstante, de las circunstancias y su trasfondo, era importante hacerlo notar, enfatizar, Ya que sin duda, sin duda, hablaba del poder, del poderío de su Dios. Amén. Amén. ¿Quién está conmigo? m e Sí. Amén. Y la gente lo identificaba como hijo de h a s h e m A d i o s e p h a es así que una vez que la esposa de p o t i f a r Su fe, el, des, el, des, el desprecio de Joseph, de parte de Joseph, lo primero que desea esta mujer es manchar su reputación mencionando su origen, lo cual, por supuesto, lo asociaba con Hashem. Por eso dice el h e b e o el hijo de Dios. Y esto me recuerda cuando cualquiera de nosotros tenemos un problema con alguien no creyente, este lo primero que desea es enfatizar nuestra creencia. ¿Por qué? Para ensuciar, mancillar nuestro s nombre, en diciendo que detrás de, de ellos, nuestro Dios de poco nos sirve. La mujer no contenta, la mujer de p o t i f a r no contenta con ello, Cuando llegó p o t i f a r le vuelve a echar en cara la reputación que tenía d e hacer. Versículo 17 dice, entonces le habló ella la s misma s palabra s diciendo, el esclavo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. El hebreo que trajiste. ¿Alguna vez te ha pasado algo parecido?、Amén. En alguna circunstancia. d a te c u e n t a que la vida de nuestros antepasados no fue diferente a la nuestra. Ellos d e b i e r o n pasar bajo circunstancias parecidas a la nuestra. j o s e p Sufrió injusticia, y tal vez tú también la has sufrido. Sufrió mis s u p e r i o s y tal vez tú también. Sufrió el desprecio por creer en aquel que es todo poderoso, y tal vez también tú has sufrido. Sin embargo, Siempre se levantó a l o s o siempre se levantó a l o s o no obstante tuvo que transcurrir mucho tiempo para que fuera recompensada su fidelidad. Y, sin embargo, esas importantes historias no llegaron sin antes haber pasado por el increíble, Sufrimiento. El tiempo es de Jayem. No es nuestro. Se puede imaginar la frustración que experimentó José. Primero, fue vendido como esclavo. Después, cuando la vida parecía sonreírle, lo meten a prisión. Por un delito que él no cometió. Sin embargo, después de este sufrimiento, el Eterno lo exaltaría. Pero no en el tiempo, Que Joseph caía, sino en el tiempo de Jacén. Espera, tú, en el tiempo de Jacén. Tal vez ahora mismo, tú estés sufriendo injusticia. Sin embargo, si también tú eres hebreo. Y j u d i es un adorador. De adorar, d a d o a entender con esto a q u e l que se identifica con el Dios de l s h e e o Y por lo tanto, a m a d o formar parte de este pueblo deberá s esperar pacientemente el día en el que j a c e n t o recompense tal cual lo hizo con u s t e d l o crees? ¿Lo crees? ¡Amen! Nos encontramos compartiendo su origen a los prisioneros con los que con él estaban. Capítulo 40, versículo 15 dice, porque fui hurtado de las tierras de los hebreos y también aquí yo no he hecho malo en nada malo. Y me pusieron en la cárcel. Le pregunto, los que están, los que están a tu alrededor saben de dónde eres. ¿Conocen lo que tú crees? Verdad, verdaderamente, Verdaderamente proclamas el nombre del Eterno. Como muchos llaman Yahweh. Algunos dicen Jehová. l o proclamas. Te s i e n t e orgulloso de portar equipa. No e s a t ahí. O si sigues. Y cada vez te has circuncidado. Cuando encendes i las velas del Shabbat, las velas de la festividad como ahora que estamos celebrando Hanukkah, la s p i e s t a de las luces, te o r g u l l e s e s en hacerlo. Si alguno ha respondido a esta interrogante en forma negativa, Es necesario que haga un, un, par, un stop, un alto. de lo al que muchas veces queremos obtener lo que obtuvieron los grandes hombres de Hashem que nos relata la Torah, pero difícilmente estamos en disposición o dispuestos a pagar el precio que ellos pagaron. Ya en el libro Shemot, como yo le explicaba a los, a los amigos, a los hermanos que nos visitan, Shemot es eso, ¿no? los encontramos que se identifican como pueblo a todos los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Capítulo 1, versículo 15 de é s o d o versión 1. Dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las Hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra, y otra Fua, y le dijo, cuando asistáis a las Hebreas en sus parto, Y veáis el sexo, si es hijo, matar. Y si es hija, entonces, viva. Por supuesto que se denominaba Eveas por cuanto esto las hacía diferentes a las Egipcias. Sin embargo, restaba que ella viera Con sus propios ojos el poder de Dios, de sus antepasados, situación que cambiaría la vida. Date cuenta que todos aquellos que somos hijos de Jacén, siempre nos hemos caracterizado por ser diferentes al resto de los humanos. Y esto es evidente. Esa 1, 19 dice, la partea respondieron al faraón. Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Pues son robustas y dan a luz antes que la partea venga a ellas. ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué esta diferencia? Pues es obvio. ¿Por c u a n t o nosotros no estamos solos? Hashem está con nosotros.、Sí. Un r a b i n o autor de un libro llamado ¿Quién es Julio? Escribe acerca de l controversia acerca del t é r m i n o judío. Y establece que la discusión gira en torno a tres premisas. El ser judío depende de A. Una raza B. Una nacionalidad Y C. Una r e g i ó n Él dice que una definición de índole racial o raza es imposible. Por cuanto existen judíos de todas a s razas y colores, desde orientales a occidentales hasta blancos y negros. O vamos a decir afro-ascendente. Descendente. i Vamos a corregir eso. Dice que descendentes i de todas las razas, como se viven, se han unido al pueblo judío. No obstante, han sido reconocidos como judíos. Así que, ello descarta la asociación de un judaísmo como una raza. Veamos entonces lo que es la, una nacionalidad. El judaísmo como, como una nacionalidad resulta para el autor de este libro i n a m i s i b l e La que nuestro pueblo judío se ha visto dispersado por todo el mundo. Las diez tribus se dispersaron por todo el mundo, dando como resultado a j u d í o s japoneses, mexicanos, argentinos, venezolanos, etc. y etc. Y por ello no concordaría una verdad. Con esa verdad. Referente a una religión A mi juicio, el judaísmo más bien tiene que ver con un modo de vida que con una religión. Un modo de vida. Y a q u e parece ser la definición más lógica. Por que escribe el autor de e t e libro, dice lo siguiente. Es justamente la fe judía la que distinguió al judío de no judío. La que hizo al judío singular y diferente a, en los medios no judíos. De hecho, también es la fe judía la que relaciona exclusivamente al judío Con la tierra de Israel, la tierra santa. Si no fuera por la Biblia, si no fuera por los aspectos religiosos y obligaciones que relacionan a los judíos con la tierra de Israel, no habría ningún tipo de l l a z o entre el pueblo de Israel Y las tierras de Israel. ¿Me están entendiendo? Amén. ¿O se me ha s a b d o explicar? Amén. Entonces, en resumen, aquello s que tomaron parte del pacto original de la fe judía, la que estableció el lazo externo entre Dios y la Torah en Israel, Y aquellos que decidieron unirse a este pacto en las etapas posteriores junto con sus descendientes, amados, son judíos.、Sí. Tú, tú eres judío.、Sí. Todos aquellos que han tenido un pacto con Hashem, con Yujé, bajé, bendito sea.、Sí. El compromiso es para Ellos y su descendencia. ¿Por qué? Porque esa es la promesa. O b sea, r v lo que dijo, lo que sucedió con Moses. Veamos eso, o ¿no? Shemot 2, 5. Vamos. Verse, versículo 5, capítulo 2, de é x o d o Y la hija de Faraón descendió a l a b a s e al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la alquilla en el carrizal, y vio una criada, y envió una criada suya, A que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. Y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de mi, m a de, a Ibrim s e mi, de, de los niños de los Hebreos es este. Entonces su h e r m a n a dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de la hebrea para que te quería este niño. m o s é s era identificado como hebreo. Por el hecho de ser hijo de unos hebreos. Y como tal, Restaría que pasara el tiempo para que él hiciera su teshubah, su arrepentimiento para con h a c h e m dando muestra con esto que todo aquel que verdaderamente es el hijo de, del Toraporoso, tarde o temprano, se volverá a él. Amén. O sea, v a el siguiente Paso aquí, los siguientes versículos. Con quien se identifica a Hashem. Con quien se identifica a Hashem. Versículo 18. Y oyan dos. Ellas tú, los ancianos de Israel, al rey de Egipto, le d i e s Yuhei Bahéi, el Ei A'ibim. Hashem, el Dios de los Hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora, al camino de este día, por el desierto para que ofrezcamos s a c r i f i c i o a Hashem, nuestro Dios. Hashem es el Dios de los Hebreos. y o h e b a j é es el Dios de o s e b e o s La idea es que si tú eres hijo, entonces, luego entonces, puedo viajar en e l a m é Eso, 5.3, dice, y ellos dijeron, y o h e b a j é Elohei Aibim, Elohim de o s s e b e o nos ha encontrado, Iremos pues ahora, camino de tres días, por decir esto, y ofreceremos sacrificios a Hashem, nuestro heroín, para que nos venga, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Date cuenta que Hashem es asociado con nuestro pueblo hebreo. Aún, Hashem le ordenaba a Moisés que se asociara con los h e b r e o s según el capítulo 7, 16 de e s o d o que dice, y, y, y dice, Hashem, el e l o h de los h e b r e o s yo he bajé a Donai, el Ei a Ibrim, me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva, En el desierto, y es aquí, que hasta ahora no h a querido oír. Continuamos viendo la referencia de que Hashem es nuestro Dios, el Dios p e r o s e p h a Versículo 1, capítulo 9 de eso dice, entonces Hashem dijo a Moisés, Entra a la presencia del faraón y dice, Yujeva Rey, Elohey, Aibim, Hashem, Elohim de los Hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y hay otros versículos más, como en el capítulo 9, versículo 13, capítulo 10, versículo 3. Ahora, Después de todo, de, de todo lo anterior, vemos que era en la Torah, la intuición que Hashem dejó al pueblo hebreo da un tratamiento diferente a aquel que es hebreo del que no lo es. Capítulo veintiuno. Versículo 2 de é x o d o dice, si n comprares siervo hebreo, seis años vivirás, mas el séptimo saldrá libre, gratuitamente. De Deuteronomio 15-12 dice, si vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, Y te hubieras e r v i d o seriano, el séptimo se l e p i d i r á libre. Lo increíble, amado, es que la misma Escritura utiliza como sinónimo de hebreo el término judío. Jeremia 34, versículo 9. Dice que cada uno dejase libre a su siervo a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos sus hermanos como siervos. En realidad, a llamarte hebreo o、oh、judío se adquieren unos con un, un compromiso, el cual Estará siempre ligado con la voluntad de Jacob, la cual se encuentra escrita en su palabra y este compromiso trasciende ya que es imposible pasar como de s e c r e t o y no proclamar s u maravillas. Jonás 19,、eh, perdón, 1-9, Dice, y él respondió, soy e b e o y temo a Hashem, al rey de, de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Amado, espero que no, no nos hayamos perdido en la idea que es、eh, que Dios da r a conocer. El Tanakh, la Biblia, el Tanakh, que es de j e r u s a l hasta Marají, de Génesis hasta m a r a q u í a el Tanakh, incorrectamente conocido como Antiguo Testamento, es aproximadamente el 77% de toda la Biblia. Que conocemos. y Si el pueblo de Jacén i se ha conocido por un hombre, es como el pueblo, como, es como el pueblo hebreo, o bien los, los judíos, y tal vez tú, en tu corazón, no te has identificado como Con, con nuestro pueblo, pero d e b e entender que si crees en el Dios de la Biblia y como consecuencia que Él tomó un pueblo para sí, reconoce que si tú formas parte de su pueblo, entonces eres hebreo o eres judío. En griego. En el, en el v i e j de Asia, en el patio r e n o v a d o la forma que se pronuncia la palabra hebreo es hebreos. Y al igual que j o s e p el r a b í i Saúl, conocido como Pablo, estaba orgulloso Así como y o s é Así como eres tú. Amén. Amén. o、no、sé hebreo. O sea, lo, lo que dijo, lo que está escrito en Segunda de Corintios 11-22. Son hebreos. Yo también. Son i s r a e i t a s Yo también. Son descendientes de Abraham. También yo. Amado, a pesar de, de que muchos de t r a c toes, r de s t r u c toes, r enseñan que a b í el rabino Saúl Pablo, estaba en contra del judaísmo, no es precisamente lo que yo encuentro en la Biblia. Y para, y para una muestra, date cuenta que no dice en pasado, yo era Hebreo. Sino que dice Dios también. Ahora, vayamos y leamos otro t r o versículo. Filipenses 3, 5, donde dice, se c r u c i a d o al octavo día. Del linaje de Israel, del activo de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la Torah, fariseo. Entonces, r a b í i Saúl tenía una gran herencia de la cual estaba orgulloso. Sin embargo, sabía que Todo ello de poco valía, sino complacía la voluntad de Jacén y no la de los hombres. Y a pesar de tener mucho de qué gozarse, él lo estimaba en poco, ya que había desaparecido la luz. Entendiendo que su defensa no era por la religión, sino por, ni por hombre alguno, sino la defensa de que él debía presentar y su compromiso solo estaba con Hashem. Y a pesar de que su teshubá, su arrepentimiento le, le resultó En un decrédito, de, de nunca renunció a lo que h a c é n le había dado. Leamos con detenimiento el siguiente paso, hecho 28-23, que dice, y habiendo señalado un día, Vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba e l r e i n o de Elohim desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de me Melisúa, tanto por la ley de m o s é e como por los p r o f e t a s Él no negaba lo escrito. Y si esto es, y si esto que escribió no es cierto, resultaría una tremenda cont controversia o contradicción, mejor dicho, en Hechos 26-21, que dice, pero habiendo obtenido auxilio de Jacén, perseveró hasta el día de hoy. Dando testimonio a pequeños y a grandes, no, no hicieron nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Raúl, el, el Saúl, por supuesto, que no enseñaba nada, nada que pudiera demostrar, que no pudiera demostrar Con el Tanaj. De ahí que la percepción, la percepción que muchos tienen de él como un anti-Judío es debido a las malas interpretaciones de pasajes, aparentemente contradictorios. Tan es así que aún el mismo, pero d Dice en su, en su, e、eh, evangelio, en su carta, según el Pedro, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Adón, de nuestro Señor, es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que ha sido dada, o、oh, Ha escrito casi en todas sus e p í t o l a s hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los i n d u l t o s e inconstantes tuercen, r como también las otras escrituras para su propio, propia perdición. Hay un versículo Que ilustra perfectamente la homogeneidad que tiene el b i j a r a s h a con el k a n a j Para que me entiendan mejor, el Nuevo Testamento con el Viejo Testamento. Ya que lejos de que el b i j a r a s h a eche a tierra la voluntad de h a c é n escrita En la Sana'a. Nos da muestra de que todos deberíamos tener una perspectiva homogénea de ambos. Situación que a lo largo de los siglos, de los años, se ha disestuado debido a la mala interpretación, interpretaciones de los escritos por Javi Saúl. El c a v i e r Saúl, un hebreo de hebreos. Hecho 24-14 dice, Pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman elegía, así sirvo a e l o h i de mi padre, c r e i e n d o todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. El apóstol de los gentiles dijo esto. Vamos、no, a v e si lo o y Amados, si crees en h a c i e n por lo tanto eres un hebreo,、y、no me queda sino instarte a que anuncies La s virtud es de aquel que nos llamó de la niebla a la luz a mi l a e s Primero, Pedro, segunda, capítulo dos, nueve a diez dice, más vosotros sois linaje escogido. Real e sacerdocio. Nación Santa, ¿cuál? Israel, entonces, estás i n g e s t a d o en el olivo natural para que tú puedas ser escogido, linaje escogido y para que tú seas real s a s e r d o c i o Nación Santa, vuelve adquirido por Dios. Ese pueblo que cogió, lamentablemente, no fue Colombia, no fue Ecuador, no fue Estados Unidos, no fue Rusia, fue Israel.、Sí. Para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de la niebla a su luz amigable. Vosotros en otros tiempos no erais pueblo, pero que ahora soy pueblo de Dios, que en otros tiempos no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Salud, salud.、Bueno, Vamos segurar. Padre nuestro, abracados, te doy gracias i n m e n s a por este tan gran privilegio que me has dado, de estar aquí, delante de tu pueblo escogido por ti, para llevar este mensaje. Ese mensaje es igual, Padre amado, abracados, creo que haya llegado a los corazones de cada uno de nosotros. Y haya subido a la mente y que podamos entender que somos pueblo escogido, nación santa, escogido por ti. Somos santos, somos apartados para ti y para algo, p d Damos gracias, Padre de los cielos. Espero y confío en ti, en tu poder, que esta semilla que tú has sembrado en los corazones de los, de los que están aquí presentes, germine, Padre de los cielos. Y que hay fruto, mi Dios, a ciento por ciento. Y que podamos ver ese fruto pronto, Señor, en otro tiempo. En los médicos de tu hijo amado, Jesús j a m á s s e a he orado y doy las gracias. Amén. Y amén. Adiós, Señor. Salvación.